a instalar una problemática que está ahí, se comenta, en una esquina, en el almacén cuando te podés cruzar si dejan entrar a más de una persona bueno, resulta que los mascoteros independientes, los y las mascoteras independientes vienen haciendo una tarea de rescate de animales, construyendo cuchas para los perros en situación de calle vamos a hablar con Franco Villalba que es parte de esta organización Franco, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Franco. Bueno, contanos este, de qué se trata, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pudiendo hacer sobre este tema. Bueno, mira, la, la, la idea justamente eh, inició por contagio, ¿no? Vimos que por ahí se estaban haciendo cuchas para perros en situación de calle, que hay, un, hay muchísimos. Eh, entonces, nada, empezamos eh, de a poquito a, a, a recibir, primero a buscar pallet, y después de a poco cuando se fue haciendo un poquito... Más conocida la, la, la iniciativa, comenzamos a recibir donaciones de palets y demás, o gente comunicándose que necesitaba cúcheles en, en su calle, en su cuadra, y bueno, nada, comenzamos a, a fabricarlas para, para poder cubrir un poquito más esa demanda. ¿Y cómo, ¿Qué cantidad de gente es la que está laburando en esto? Mira eh, el, el grupo es, son un montón de personas, Un montón. Son varias personas que se dedican tanto al rescate, al cuidado, a la contención, al transitar animales, a curar animales. Cada uno como que va haciendo distintas funciones. Somos eh, somos putamente independientes y nos dedicamos con recursos propios a estas cosas, ¿no? Eh, yo en particular me, mm, me aboco a, a esto de las cuchas. Uh -huh. pero, pero bueno, nada, también se rescata y también se busca y también se hacen tránsitos. Bien, ¿y están en, en algún alguna zona puntual de la ciudad o trabajan en distintos barrios? ¿Cómo es? No, no, no, esto es en distintos barrios. Depende uh -huh. de dónde viva cada uno, como que se va encargando de, de los animales de la zona o bueno, nada, si hay alguno en particular que sale publicado o demás, eh, tratamos de, de, de acercarnos o no. No es una organización concreta, sino que nada es, es laburo particular de cada uno. Bien, ¿Y, ¿y qué repercusiones han tenido de, de esa tarea? Nada, bien, bien, por suerte han ha caído bien, en realidad arrancamos con esto, tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de confeccionar en particular con las cuchas eh, lo mejor posible como para que queden en un lugar, y bueno, nada, bien, la gente se comunicó bastante, la verdad que sí, estamos cubriendo un montón de demanda, venimos con, porque uno lo hace por ahí en sus tiempos libres, no es a lo que nos dedicamos, eh, no, no me dedico a la carpintería ni mucho menos, pero eh, vamos tratando de cubrir de a poquito lo, lo que pasa, ¿no? lo, que va, lo que vaya faltando, que es un montón. Muy bien. Bueno, si alguien eh, quisiera contactarse con ustedes, ya sea por alguna necesidad de, de perritos, perritas de la zona, o sí. para dar una mano, ¿cómo lo puede hacer? A través de la página. ¿eh? Sí, a través de la página, por ahí nos contactan. ¿La página para... es una página de Facebook? Una página de Facebook es Mascoteros Independientes. Bien, Mascoteros eh, Independiente en Facebook. En Facebook. Ahí, a través de ahí, nos piden por ahí, en este caso, de las cuchas, si, si necesitan o si tienen algún perro en la calle. Por ahora estamos trabajando así. La idea sería en un futuro poder instalar estas cuchas en lugares públicos, ¿no? Uh -huh. Se puede hacer en una laguna de Tomás o en un parque Oliver. Eh, pero bueno, nada, en esta situación de pandemia tampoco podemos... No nos digo como para ir a molestar y demás por esta situación. Pero bueno, la idea es esa. Está vamos bien. a ver que cada poquito empezamos a pedir para poder instalar estas cuchas comunitarias ahí, estas cuchas aclaremos además son eh, vos referías recién de madera bien construidas porque sí. estamos acostumbrados a por ahí bueno que también resulta un parche la el cuchita de cartón que que aparece claro. en algún lugar ¿no? Eh, esto exactamente es, es cartón otra... y bolsa uh -huh. no en este caso no en este caso desarmamos el palo por completo y la, la armamos de cero como una cucha de, de venta eh, que por ahí se conoce o demás y Y nada, la armamos completamente, la, la aislamos, le la aislamos con un poco de cartón en su interior como para que no se sienta tanto el frío o el calor en el verano. Y bueno, nada, es eso. Pero sí, sí, son de construcción como, como si fuera para la venta. ¿Y tenés idea cuántas tienen hechas o en uso en este momento? mira nosotros hasta ahora venimos entregando algo de, de 8 cuchas más o menos, que es lo que más o menos nos fueron pidiendo y vamos tratando de entregar en Toa y en Santa Rosa eh, hasta ahora. Ahora tenemos que entregar dos más esta semana y vemos si, si podemos seguir. Lleva un tiempo, sí, no son de, de, de rápida confección, pero, pero bueno, nada, tratamos de hacer lo mejor posible. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Eh? Y si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. No, no eh, nada, gracias a vos por difundirlo. Eh, gracias por brindarnos el espacio y a todos los oyentes. Y, y bueno, nada, tratar de, de incentivar esto, de, de poder ayudar, contener. En estos momentos hay mucha cantidad de perros en situación de calle. La crisis por ahí favoreció a toda esta situación. Y, y bueno, nada, el que pueda dejar un poco de alimento, un poco de agua o, o resguardarlo en estos días de invierno, con estos días tan fríos, eh, se los agradece. Gracias de vuelta. No, muchísimas gracias a vos, Juan. Franco Villalba, parte de la agrupación Mascoteros Independientes que están realizando estas cuchas de madera o con palet, bueno, eh, en distintos puntos de Santa Rosa y de Toay.